Sí, esto empezó en el 2017 en realidad no eh, sea, puedo remontar más atrás todavía porque son eh, son personas que siempre eh, tuvieron eh, un trato entre comillas especial entre comillas hacia las mujeres porque son eh, los más misóginos del quirófano y eh, Y, y bueno, en el 2017, que la, se le hace la primera denuncia, eh, lo hacemos en grupo, eh, porque fue justo un, un hecho puntual, en el momento de una cirugía, es donde, bueno, o sea, estaban, digamos, eh, diciendo un montón de cosas, eh, como a modo de conversación, pero habíamos dos mujeres en el quirófano, entonces, o sea, todo lo que fuera ofensivo... Eh, ...hacia las mujeres y bueno... ...también eh, dichos lesbofóbicos... Eh, no, ...no correspondían... ...entonces en ese momento... Eh, ...yo le pedí por favor... Eh, ...que dejaran de decir lo que estaban diciendo... ...porque éramos dos mujeres que estábamos... Claro. ...nos sentíamos incómodos por lo que estábamos escuchando... ...porque éramos parte del equipo de trabajo... ...y creyendo que... ...que iban a cortar con ese tema... ...no, peor... Eh, ...bueno, ahí empezaron los maltratos... ...verbales en ese momento... Eh, obligándome a callarme bueno, y a hacer el trabajo sin, sin mediar ningún tipo de palabra. Eh, una compañ la compañera que estaba conmigo se fue llorando a, otro, a, a buscar otra compañera para que por favor me, se, se quedara conmigo porque yo no podía estar en ese momento. Eh, y bueno, a partir de ahí hicimos una denuncia, que eso fue a, a, a un sumario administrativo. Esa denuncia, no un te una pregunta, ¿esa denuncia sí. fue una denuncia interna dentro del hospital o fue una denuncia ya por la justicia, esa primer denuncia? Primero hicimos una nota interna, claro pero a los cinco días yo esa misma denuncia la leo al Ministerio de Salud y... Eh, Está sabiendo, digamos, no que hay un montón de situaciones que fueron denunciadas por nota verbalmente y quedaron en la nada. Entonces dije, bueno, esto lo voy a sacar afuera del hospital, lo llevé al ministerio y bueno, eso está todavía, digamos, como en... en o sea, lleva su tiempo. Es un proceso mucho más largo que el que el otro proceso que llevó la fiscalía cuando hago una segunda denuncia, pero esta vez una denuncia penal porque a partir de la primera denuncia empiezan ya los hechos puntuales hacia mí. Eh, insultarme en los pasillos, eh, gritarme y no dejarme entrar a los quirófanos, hacerme notas eh, diciendo que yo no puedo entrar a los quirófanos porque incomodo a los cirujanos y diciendo ellos decían que se sentían hostiados con, eh, por mí, sabiendo que digamos, cualquier discriminación laboral se hace, digamos, vía jerárquica de un superior hacia alguien que está jerárquicamente en una condición como más abajo, digamos, ¿no? Claro. Eh, y, bueno, insultos en los espacios comunes, pasillos, del quirófano y, y dentro del hospital mismo también. Eh, entonces, bueno, o sea, yo fui a golpear las puertas varias veces a las, a los a los jefes, coordinadores, y hasta la dirección inclusive, y no tuve respuesta, o sea... No entonces no me quedó otra que ir al, a hacer una denuncia a un atajo que es una oficina, una agencia territorial del acceso a la justicia en la calle Constitución, que es acá cerquita del hospital Udaondo, y bueno, y ahí eh, hicimos la primera declaración y eso se llevó a la fiscalía, y bueno, la fiscalía lo direccionaron como una contravención por discriminación. Eso tiene una solución mucho más rápida. Lo primero que se pautó fue eh, la mediación. y si ellos no aceptan la mediación, seguía, digamos, la eh, el proceso legal. Pero, bueno, ofrecimos el curso que nos parecía, digamos, para este caso, eh, algo nuevo, diferente, ¿no? Eh, creo que no, no, no tengo... Eh, conocimiento de que de que haya cirujanos o por lo menos en los, los hospitales públicos que, claro. que se haya hecho una resolución de esta manera entonces bueno con la boda pensamos que nos parecía lo más favorable y también o sea teniendo en cuenta que yo vuelvo al hospital a trabajar entonces eh, era como bueno también una como la la idea de educar, entre comillas, no si bien no se van a deconstruir con un curso de 32 horas, eh, el tema de que se haya difundido y visibilizado este caso está bueno porque, bueno, creo que se van a empezar a cuidar eh, de, de denuncias, de, bueno, que las mujeres o las licencias eh, tenemos, digamos, sabemos que podemos empezar a hablar, a tener herramientas para, para denunciar y, y bueno, pues o sea, si no quieren si quieren evitar esto se van a tener que cuidar de no exponerse y de no tener que ir a estudiar. Claro. O sea, Vos cómo que... Vos cómo crees que se pone en juego el poder médico también además digamos de del machismo en sí de, de ser dos cirujanos también varones sí. eh cómo se pone en juego ese poder médico también en esa instancia digamos de un de del sí, quirófano. Sí, es que... Sí, ese, yo empecé a estudiar hace ya unos años bueno, en el en 38, a los 22 eh, 21, 22 empecé a estudiar y, y sí, era ese, como esa figura en eh, Figura máxima eh, intocable que no podías hablar de o sea, que te llegas a equivocar y era como eh, lo, lo peor que podías hacer eh, bueno to, todo eso que se genera que se fue generando se fue construyendo en realidad no alrededor del médico y sobre todo el cirujano dentro de un quirófano eh, la vía libre a los maltratos a las a, a los abusos pues no solamente eh, hablo en general no pero eh, se da es, esa, esa impunidad de decir lo que quieren, cuando quieren y también eh, o sea, en relación a, a los espacios, ¿no? Eh, muchas veces hay situaciones que tienen que ver con eh, la falta de respeto al consentimiento de lo físico, eh, o sea, todo el tiempo hipersexualizando y cosificando a las mujeres dentro de quirófano, o sea, si tenemos un compañero instrumentador y una compañía instrumentadora o sea, el trato es totalmente distinto. Sí. Eh, y bueno, eso se avaló toda la vida, o sea, ahora un poco menos, porque bueno, desde el, el, el, año, pasado, el año pasado se empezó a hablar de denuncias, empezaron a salir distintos colectivos, ¿no?, de, de, de hablar, de ya no nos callamos más, o sea, un montón de cuestiones que por ahí ahora están como en una posición un poco de, ah, no, ahora hay que cuidarse, bueno, es verdad, sí. hay que cuidarse, no solamente, o sea es una frase como que queda resonando en el aire, o sea, realmente se tienen que cuidar, eh, porque, bueno, o sea, ya vemos como, eh, hay algo que ya se disparó y va a seguir, eh, y está buenísimo que pase. Samantha, tengo una consulta sobre una vez que esto se hace público, ¿no?, que eh, se, se hace público este logro, que como decías vos, no va a deconstruir a estos dos, pero es un logro, eh, marca un antecedente, ¿cuál eh, te contactaron de otros de otros hospitales, de otros espacios de trabajo, compañeras que han sufrido esto mismo. ¿Cómo cómo cómo cambió si es que hubo un cambio eh, a partir de que esto se hace público? Sí, eh, automáticamente me empezaron a escribir mensajes de grupos de grupos de instrumentadoras, instrumentadores, hay páginas, hay grupos, me empezaron a escribir por privado cuando yo compartí eh, el, el caso, la nota, en, en los medios, digamos, en, en estos medios. Como son páginas más bien de grupos técnicos, eh, me escriben por privado, me preguntan, asesoramiento, orientación, eh, datos de abogadas, de, de lugares, a donde de vemos cómo fui paso a paso. Eso por un lado, y después también me pasó que me llamaron compañeras de, de hospitales los sea, acercaros conocidas y también digamos dentro del espacio de trabajo eh, me, o sea, compañías del hospital se acercaron para, o sea, para saludarme para decirme bueno a lo que significa esto eh, y qué bueno que ellas les pasó me contaron situaciones y que no se animaron en su momento a, a denunciar Sí, es interesante eh, yo... qué, qué pasa cuando cuando esas situaciones adquieren visibilidad no porque estamos hablando de eh, vos que sos una trabajadora también de la salud del hospital y ni imaginar ni hablar de me imagino pacientes o personas que son usuarias del hospital las situaciones de violencia que pueden haber sufrido y bueno eh, las herramientas que tienen o que existen hoy para denunciar esas situaciones sí, sí, vos sí. hoy hablas de que al principio habían hecho una nota interna, en sí. muchos hospitales existen protocolos internos, hospitalarios, en ese caso vos, ¿cómo crees que funcionan realmente ese, ese protocolo o esos protocolos? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se implementan realmente? ¿Tienen algún eh, no, alguna posibilidad de resolver estas situaciones? Eh, no, primero que están totalmente, eh, o sea, no hay conocimiento sobre eh, perspectiva de género, ley de identidad de género, porque bueno, o sea, Por un lado, está la, o sea, los pacientes, los pacientes, les pacientes, eh, o, sea, se han, o sea, se han maltratado, se ha o sea, maltratado la identidad, digamos, no no se ha respetado la identidad de, de la persona, ¿no? Pasó varias veces, ¿no? De, con, con personas trans, travestis, eh, me pasó en primera persona tener que, bueno, o sea, poner el límite eh, en situaciones de violencia. Y... Y después, eh, o sea, como que en general no no hay información sobre eso eh, y tampoco sobre cómo proceder en casos de, de violencia de claro. género. O sea, se vienen, al gobierno de la Ciudad Buenos Aires, se vienen, reparten folletos violeta, hermoso, pero, o sea, no hay, digamos, <risa> claro. un, un protocolo de acción eh, eh, y, y la información, digamos, como concreta en puntualmente dentro de los hospitales. Eh, eso también es como que a mí me motiva a, a empezar a, a moverme por ese lado.